A las 10 y 28 de la mañana les ratifico algo que comentábamos en las últimas horas. En nuestra página web está la noticia: el e n a c o m de Miley le dio una mano al grupo Masking y perjudica a las cooperativas. Nos lo va a explicar mejor, seguramente, el presidente de la Cooperativa Eléctrica de Realicó, Jorge Antonelli. Jorge, buen día, ¿cómo te va? Buenos días. Por un lado, muy bien. ¿Y por otro? Sí. imagínate cómo estamos con este asunto bueno ya, pues, lo veía, ya, ¿lo veían perdón, ya lo veía lo v a n venir sí sí sí seguro mira、eh, tuvimos una conferencia vía zoom con el presidente de la n a c o n en un momento、eh, la empresa antenas a a t e l i t a l por otro y nosotros éramos tres y y sinceramente daba la impresión de que éramos nosotros contra los otros dos、uh -huh. Porque eran unos o l o ellos. Este, y fíjate que le, le, no es casualidad que el abogado de la empresa Antena Satelital era el ex interventor de, de, o el presidente de NACON. ¿Quién? íntimo amigo del que está ahora. ¿Pero quién es el, el abogado? ¿Recordás el nombre? No, no, no lo recuerdo.、Uh -huh. No, no, no. Pero bueno, así, así venía n la mano. Así que se、si、hablaban. La conversación entre ellos era de tal forma que uno sabía que éramos nosotros contra ellos y sabíamos que iba a pasar esto, lo dábamos por descontado. Lo que pasó es que la empresa antena comunitaria SRL, que pertenece al grupo Maskin, en la que están Toto Maskin, es una empresa originariamente de Toto Maskin, en la que están sus hijos en general, Jorge David Maskin, Guillermo Maskin, Valeria Maskin. Eh, accede ahora entonces a un beneficio que es que va a pagar menos por el canon de las columnas. Esto es así, está establecido cuánto、y、iba a pagar. Ellos, está ahora nos, nos, la resolución del e n a c o n es que ellos tienen que pagar un tercio de lo que según la ley provincial determina el valor.、Uh -huh. Un tercio, porque es 1500 y algo más. 1, 4, 702, algo. 1572. Sí. Bueno, contra mil, contra cuatro mil, algo que determinaba el, la ley provincial. Claro, esa cifra es para los cada 100 metros lineales del tendido que se utilizan las columnas. Recordemos, las columnas、Exacto. son de las cooperativas. En todo caso, también intervino el Estado provincial en algún momento.、Yes. Pero las, y... las empresas privadas, en este caso. Eh, usan los bienes de las cooperativas como si fueran propios de alguna manera. Aparte, que usan los bienes para hacernos la competencia.、Pues、nosotros también tenemos el sistema de, de televisión por cable.、Uh -huh. Así, Así que, que... La, la veían venir ustedes. porque No, no, yo la veía venir. Y aparte, uno, cualquier persona se da cuenta. Bueno, por ahí yo no quiero hablar mucho porque me pongo mal. Y por ahí puedo decir algo que no convendría haber dicho, pero、eh, sabemos cómo está la situación actual de la justicia, así que esto era esperable y era lógico que iba a pasar esto.、Uh -huh. No、y、había otra, otra solución, más que esperar. ¿Y qué, qué les.?、Eh, Tampoco existe la posibilidad legal de que la cooperativa le diga a cualquier empresa, no, no podés utilizar las columnas, ¿verdad? Exacto. No hay, no hay posibilidad de negarse. Ellos tienen un canon establecido que nosotros no podemos cobrar más que eso. O sea, la, la provincia nos pone un límite. Nosotros, si, si se nos ocurre y con, nos conviene o creemos que nos conviene, podemos cobrar u n menos. Pero nosotros no le vamos a, a dar las cosas. regaladas entre comillas a la competencia y c ó m o es la competencia real ahí quiero decir el cable de los masking q u é alcance tiene c ó m o están con los precios de, de los abonados no tengo la seguridad para decirte los valores pero sé que estamos un poco más、eh, la tarifa nuestra es un poco menos、uh -huh. por los beneficios que tiene Y llegan bien a la comunidad el, el cable cooperativo Sí, nosotros tenemos este, un de las expectativas que teníamos para las conexiones y tenemos más del 50% sobre eso eso que pensábamos nosotros mucha gente mucha gente que estaba con en ese momento cablevisión se pasó a la cooperativa bien Bueno, agradecemos más vale el, el contacto, Jorge. Y si queda algo más por agregar, va, vamos a seguir el tema. Si recordás en algún momento quién es el abogado de los m a s q u i informanos、eh, por producción, después mandanos un mensajito para también que nosotros podamos estar informados y, y seguir ese vínculo también, ¿no? Y si querés agregar algo más ahora, por supuesto que te escuchamos. No, no, no, no, otra cosa para agregar, ¿no? Porque. Habría muchas cosas para decir, pero por ahí no, no se justifica ponerse a, a determinar todas esas cosas que uno, porque también acá tiene mucho que ver la apreciación de cada uno sobre un tema. Sí, claro. O sea, yo puedo opinar una cosa y vos podés opinar otra. Y los dos creemos que tenemos razón. Este, pero. en este caso no, no se justifica después de tanto pelear, de tanto discutir por las famosas columnas acordate toda la historia de las columnas de quienes n a propiedad bueno, todo cuando se consiguió eso después de años no sucede esto、mm. pero Gra bueno gracias gracias Jorge así están las cosas, no, por favor c h a u c h a u Jorge Antonelli es el presidente de la Cooperativa Eléctrica de Realicó Una de las cooperativas que, como parte del movimiento cooperativo, dio esta pelea por la propiedad de las columnas, Una, un debate larguísimo、eh, que el Estado en algún momento saldó legislativamente después de, de muchísimo esfuerzo y enorme participación de, de los diversos actores y de, de la propia comunidad. Los Maskin ya se sabe quiénes son, cómo actúan. Hicieron esta denuncia el 22 de mayo del 2024, es decir, esperaron que esté en el gobierno、eh, Javier m i l e i El Enacom es una entidad que está intervenida, intervenida de manera rarísima también, porque、eh, primero fue una intervención de seis meses, después se prorrogó esa intervención y sin dar más avisos i g u e intervenido el Enacom y sin embargo sigue tomando estas decisiones de fondo que afectan ya no s o l o Al episodio puntual y a la cooperativa de Relicó, sino que se meten en la vida legislativa pampeana. Así que es un tema que necesariamente habrá que seguir, más quien está defendiendo su negocio, el negocio que tiene con los medios de comunicación, en perjuicio, en este caso, del movimiento cooperativo pampeano.